Capítulo 13 Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoá, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, «He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo». Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, «Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre». Y me dijo, He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoá a Jehová y dijo, Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoá, Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoá no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, «Mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día». Y se levantó Manoá y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, «¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer?» Y él dijo, «Yo soy». Entonces Manoá dijo, «Cuando tus palabras se cumplan», ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoá, «La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé». Entonces Manoá dijo al ángel de Jehová, «Te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito». Y el ángel de Jehová respondió a Manoá, «Aunque me detengas, no comeré de tu pan». «Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová». Y no sabía Manoá que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoá al ángel de Jehová, «¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos?» Y el ángel de Jehová respondió, «¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable?» Y Manoá tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoá y de su mujer» porque aconteció que cuando la llama subía al altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, «Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto». Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol.